Los ojos, donde no llegan los, los ojos, ojos. donde no llegan los ojos, en algún lugar del universo, en algún lugar del universo, se escucha el La noche en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Epuyén, en Villa Regina, en Los Toldos, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado. Pero será la tarde, quizás, señor Hernán, en Jujuy. El crepúsculo en Esquel y en Formosa, y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Por raro que parezca, ¿sí? conforme nuestro mundo gira, esperemos que lo siga haciendo, se emite nuestro mensaje desde todos esos puntos al cosmos en procura de alguna otra civilización como la nuestra que lo reciba. Y se anime a contestarnos, probando de ese modo que no somos los únicos en la inmensidad. Para cuando la Pioneer 10 había alcanzado las 20 unidades astronómicas, una distancia a la que los, los rayos solares. Y su presión ya no son relevantes para la trayectoria de una nave espacial. Ténganlo en cuenta, señor Hernán. Su desviación ya era inconfundible. En un principio se pensó en anomalías del software o fallas de la sonda misma. Pero, ¿sería posible acaso que la nave espacial terrestre hubiera encontrado algo inusual en su camino o a alguien? Alguien estiró la mano y por ahí la sonda paró. ¿Quién sabe, no? Si eso hubiera sido así, resultaría para la humanidad un indicio de mala o de buena suerte. Your time that you didn't know that I'd let you go without a fight.、Well Infinito, Cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansar, do, do, do, Donde no llegan los ojos, donde donde、no、llegan los ojos, ojos se puede oír nuestra, voz, puede oír nuestra voz, voz, voz, voz. Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de. Flip, bang, bang, bang, bang, bang. Y en Internet también viaja nuestro mensaje y la música a través de Delta 80 y el retorno del gigante Radio Show de mi querido amigo Gustavo Bolasini. También. En el aire de 97.5 Radio Regina, en Villa Regina, Río Negro, y 98.5 FM Mate Amargo, en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Todo ello, por supuesto, por intermedio de la red satelital de Farco y de, por supuesto, frecuencia cero. El Pioneer 10 no fue interceptado o desviado adrede por nadie, para bien o para mal. Pero incluso el Pioneer 11 también estaba alejándose del sistema solar en una dirección totalmente distinta y, sin embargo, experimentaba la misma anomalía. Es más, su desviación era mucho más grande todavía. Como si sufriera una especie de atracción, como ocurre en el caso de las personas, y que corrientemente nos hace concluir que el amor no es extraño. stranger、mm -hmm. I looked around and why did I see broken hearted people staring at me we're all searching cause we still believe See <laughs> you.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 Más rápido de lo que podemos imaginar, viaja nuestro mensaje a través de 89.3 FM Camco en Santa Fe, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos, 90.9 Radio Caleuche en Esquel, provincia de Chubut, 91.3 FM Radio Aire Libre en Rosario, Santa Fe, 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita, Córdoba, 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy, 94.3 Radio Cultura en Santa Fe, un gran saludo a Nicolás Rojo、eh, desde aquí. 98.1 FM La Nueva en Formosa, 99.9 Focus FM en Epuyen, Chubut, 100.9 FM La Milagrosa aquí en Mataderos. e h Señor Hernán, un gran saludo. Radio Amiga, 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. Un gran saludo a Silvio Foscaldi. ¿eh? Que lidera desde allí esa cooperativa, y 103.5 FM Salto Encantado en Misiones, y 107.1 FM La p r o p a l a d o r a en Neuquén. Una larga lista, señor Hernán, ¿sí? Enfrentados a la disyuntiva de revisar los postulados de la física convencional o procurar alguna explicación ordinaria para tratar de. Establecer el desvío de las naves espaciales, los científicos del JPL de la NASA indagaron cómo el material de la nave absorbía y conducía el calor en toda su superficie. Su investigación logró explicar sólo una décima parte de la incógnita, lo que no los convertía en héroes de nadie. d I f went to his parties as a straight minority Never seen the threat to my masculinity He only introduced me to wider reality As the years went by, we drifted apart When I heard that he was gone Shadow cross my heart Big bang. Big, big, big bang. Viaja portado en señales de radio en procura de alguna otra civilización. Big, big, big Bang. i Big g b En algún lugar de Vegaso se escucha el Big, big bang. bang. A principios de 2006, Slava Turishev del JPL contactó a Gary Kinsella. A fin de llevar una investigación térmica más a fondo, considerando que una nave espacial que viaja a millones de kilómetros del Sol trabaja bajo condiciones muy particulares. Una muy significativa consiste en que mientras un costado de la nave se calienta por el sol, usted no se siente así, señor Armance, el lado de la sombra soporta temperaturas bajo cero propias. Del espacio exterior, como el frío salvaje en el viento. Bye. Thank、you De algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Un titánico suceso ocurrió hace unos 15.000 millones, 15 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Las o n d a s están construidas de muchos materiales, todos con propiedades térmicas muy distintas. Mientras los instrumentos de ciencia criogénica operan bien en el frío, el frío del espacio exterior, señor Hernán, las cámaras lo hacen mejor a temperatura ambiente. Y los propulsores alcanzan temperaturas de 1750 grados centígrados. Las formas no son muy aerodinámicas y parecen t ó t e m s voladores. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. どどどどんどんどんどいどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど Se puede oír nuestra voz a través de Frecuencia Cero y su streaming ¿eh? en internet www.frecuenciacero.com.ar. La tarea de q u i n c e l l a y sus ingenieros consistió en evaluar la influencia térmica direccional de cada uno de los elementos a bordo del Pioneer 10. Para lo cual crearon un modelo computacional que subdividieron en 2600 zonas. Esto les permitió seguir el flujo de energía desde cada punto de la sonda a cualquier otro de su superficie. Y luego hacer de cuenta que el viento solar la agitaba como a un barrilete rojo. For me, while the red kite is hanging in the sky. The red kite is lagging on the air. Is the traffic a r i s e n t h e they stay e 15 mil millones de años y se expandió más rápido de lo, lo que, pudiéramos que pudiéramos imaginar. En algún lugar del al universo se escucha Big b a n g Para tener una dimensión del trabajo desarrollado por los científicos y, e ingenieros ¿sí? del JPL de la NASA, se debe considerar que. Se obligaron a buscar en todos los archivos del proyecto espacial, muchos de los cuales eran de la época en que las computadoras utilizaban tarjetas perforadas. Usted no estaba en esa época. Y otros datos se guardaban en cintas magnéticas en carretes, con lo cual era tedioso seguir a los líderes. <risa> Shampoo, a whole generation just won't. Hand out our thanks to the famous. With Pulitzer's Grammys, we give our plaudits to our peers. Make governments from a few distinct choices. Create new methods to silence our voices. a n d over our own t h o u t s to systems we cannot control. And it's time to take hold.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 En el ambiente simulado de las computadoras, el modelo de la sonda fue puesto a prueba a una distancia de 25 unidades astronómicas y a un ángulo específico del Sol. Los científicos del JPL de la NASA así determinaron que la emisión térmica desigual desde las superficies exteriores de la sonda espacial. Sí creaban una anomalía y que se manifestaba como un cambio de la velocidad continua y hacia el sol. Pero aún. Así persistían ciertas dudas sobre si la gravedad newtoniana es válida en el sistema solar exterior. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock ploresivo La Lata y a la lista Siempre r o c k e r o s a José Luis Castaño, a Roberto Pulice, h a Daniel Esperanza. Lungo, a nuestro querido amigo Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Alex Sentana de Busley Park, Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa, al departamento de edición de Frecuencia Cero. No, ¿por qué cuando llega a esta parte usted mueve la cabeza de un lado al otro? Edgar Daucielo o y Leo Montenegro, dos históricos, no, tampoco. Bueno, ¿quién hace todas las tareas? Hernán Yunes, por eso se pone así, con esos celos profesionales. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Hernán Yunes. ¿Quién Hernán hace、Chunes. todo acá? Sí, exactamente. Ah, ¿tiene operadora de vuelta? ¿Volvió la chica? Ya era hora de que le pagara a usted. Pero bueno, dirige todo aquí, generalmente Hernanda i s i t c y colaboran. Lucas y Javier, que nos、bueno, pasa el rastrillo. Sí, bastante, ¿no?、Hmm. Chavil, comunicado, ya me llegó. Sí, hay que ponerse. Una realización bella asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con nosotros a través del mail bigban a frecuencia c o com ar o simplemente visitando nuestra página www.bigbanradio com ar. También estamos en Twitter, Facebook, Flipboard, Tumblr, Periodes Radios de Argentina. Y de Brasil, TuneIn, s i m p l e r a d i o s y radios.com. Y sin dejar de considerar a iBox. Todo eso que no le gusta a mi amigo Matías. Será hasta la semana que viene. Chao.